Señales del fin del mundo. Hoy hablamos en señales del fin del mundo del mar menor. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? El fin del mundo también tiene una señal allí, y es que el mar menor se está muriendo. Pues ha sido el fin del mundo para un montón de peces que estos días pasados con el fenómeno de la dana que hubo sobre la región de Murcia, se ha agudizado, ha salido a flote, porque no es que eh, la dana haya provocado lo que ha ocurrido en, en el mar sí, menor, pero las condiciones si no, no, en, del mar cerrado, eso no, ha provocado... En vamos cosas. a ver, la, la sí, dana es no. un fenómeno que ha agudizado, ha sacado a flote lo que venía, lo que viene ocurriendo en el mar menor desde hace 15, más de 15 años. Pero, digamos, en 15 años el desmadre que ha habido en la zona del campo de Cartagena es lo que ha provocado que el mar menor sea un mar muerto prácticamente uh -huh. a día de hoy. Y lo que ocurre es que la presión sobre esta laguna salada, que es la laguna salada más grande de Europa, es, eh, en vario, en, eh, se efectúa en varios órdenes. Por un lado, la presión de los campos de cultivo que hay alrededor, muchos de ellos en zonas ilegales y sobre todo muchos de ellos que eh, recurren a métodos que lo que hacen es que la, vierten eh, todos los eh, desechos, todos los nitratos y todos los abonos y sulfatos a la, eh, a la laguna por medio mm, de, la, de la bolsa de agua de la que se nutre la, la laguna la, la bolsa de agua subterránea de la que se nutre la laguna La laguna está tan sobresaturada, eh, perdón, esta bolsa de agua está tan sobresaturada de los vertidos de agua dulce que realizan los eh, agricultores, sobre todo eh, perforando pozos ilegales para... Eh, recordemos que, que, que eh, Murcia es una, una región de, de, de, de, de extra sequía, ¿no? Entonces, la forma que muchos agricultores, eh, incumpliendo las leyes, es sacar... Eh, agua de, de donde sea de esta laguna eh, subterránea, que es la que nutra el mar menor y eh, vierten a esta laguna y a las ramblas que, de las que se nutre el mar menor, vierten eh, los desechos de, de sulfatos y, y nitratos uh -huh. estos sulfatos y nitratos acaban en, en el mar menor y lo que hacen es que eh, durante muchísimos años, estamos hablando en los últimos 15 años eh, es donde más ha agudizado Se ha producido un fenómeno que se llama eutrofización. La eutrofización eh, ocurre cuando hay una excesiva carga de nutrientes, como son los nitratos o los sulfatos, y los organismos, mmm, hay tantísimo nutriente que no pueden eh, metabolizarlos, no pueden procesarlos. Entonces, hay un exceso de algas, que es lo que da el color verde a, esta, a este, mar menor. Uh -huh. este este, Esta capa mmm, tan intensa de algas, lo que ocurre es que no dejan pasar el sol para que las praderas Eh, eh, del eh, por debajo de esta capa eh, realicen la fotosíntesis y oxigenen el agua entonces el, el, hay un ha habido eh, el, las praderas eh, del mar menor han desaparecido casi en un 85% estiman los los eh, científicos que están estudiando este fenómeno no Eso es lo que ha causado tanta muerte al no haber oxígeno los peces evidentemente buscan en las orillas o buscan fuera de las orillas, esa última bocanada de, de aire, de oxígeno, que no obtienen con el, el, eh, el oxígeno que, que tendría que haber disuelto en el agua oxígeno que no se produce porque esa gran, esa, esa capa de, de, de algas impide que la luz pase y eh, se produzca la fotosíntesis con esas plantas subacuáticas que son con lo los cual que el mar se ha convertido un poco en una, una tumba, labura, para es una tumba. En, en estos últimos días en el, el 12 de octubre el espectáculo creo que era absolutamente o sea, el, dantesco porque estaban los peces en la zona norte claro. en la zona más cercana a San Pedro del Pinatar los peces estaban en, en la orilla eh, Buscando bocanadas bocanadas fuera del agua y hubo eh, muchísimas toneladas que se tuvieron que retirar y otra parte se llevaron a una zona donde la a, a, a, escasez eh, eh, de oxígeno no era tan, tan manifiesta. Uh -huh. <coughs> eh, la, la fiscalía ha metido ya mano a un montón Primero, hay el, el, el, el, el... ¿Cómo se llama? Eh, topillo. El caso Topillo, que llaman ellos, es un caso en el que están ya involucrados, investigados, exaltos cargos de la Confederación Hidrográfica del Seguro y de la Consejería de Agricultura y Agua. Es decir, del eh, ex cargos de, eh, de la región de Murcia, de, del gobierno de la región de Murcia. Es que ese es el tema, el que, que hay llevan hay denunciando una, mucho claro, tiempo sin hacer caso. Y eh, eh, se les ha... Eh, se está investigando, que es el, el antiguo imputado, por inacción, por no hacer cumplir las leyes, porque realmente Esta laguna, este mar, tiene un nivel muy alto de, de, de protección, pero no se, no se cumple. Entonces, estos pozos ilegales que hemos hallado, eh, también hay en la zona eh, del campo de Cartagena. Sí, sí. No solo es, este, eh, el sistema de agricultura eh, de, de, de regadío no es la más indicada para esa zona, Eh, los vertidos eh, también a veces, como la eh, laguna subterránea eh, eh, se ha desbordado, está por encima de su caudal, por encima, eh, por estos vertidos que realizan lo, el, eh, la, la agricultura, eh, eh, se produce que muchos vertidos eh, eh, llegan, eh, vertidos de domicilios, por así decirlo, eh, de, de, de, de los ayuntamientos circunstanciales llegan sí, también no ha por medio de ramblas allí. Eso, y además eh, hay en una en cierto modo, perdóname eh, Javier lo que estás contando es un símil, una metáfora que, que puedo hacer, pero no, es que Hay mucha basura de muchas eh, fuentes de diversas en el menor, menor han confluido todas y han provocado han esto confluido. hay mucha cual... presión sobre esa no, laguna no. no es la es mucha, eh, ¿eh? eh, muchas zonas que debían de estar libres de, de cercanas eh, de, de varios ayuntamientos es decir que no tendría que haber ni construcciones ni absolutamente nada se ha invadido esa zona eh, desde hace muchos años se ha permitido unas construcciones Que también están presionan de, eh, eh, eh, de forma totalmente anómala al, al mar menor y que, como tú muy bien dices, no es solo una, una, un, un origen, el problema del mar menor, sino que la dejadez, la inacción de las administraciones y eh, la permisividad que eh, durante todos esos, estos años, lo que ha originado es que con este fenómeno de la dana de estos días atrás haya salido a flote allá claro, claro. todo lo que estaba escondiendo lo que ya se sabía en la zona pero, eh, pero es que ha encima... llegado a nivel nacional el auxilio el socorro de Toda esa gente, entre otras cosas, los pescadores de, de que solo tienen permiso para faenar en el, en el Mar Menor, evidentemente no están sin faenar porque nadie les compra los peces claro. que, que de, porque la calidad de, de los peces es, es, es muy mala. Es que mala. al final, Ahora por, esti la, la por campaña, estirar, por estirar, claro. se han quedado pues sin la gallinita de los huevos de oro. O sea, eh, ahí se Dicen que hay eh, muchas presiones por parte de la agricultura hacia eh, los eh, regidores durante todos estos últimos años de la región de Murcia esto se está investigando por parte de la Guardia Civil, la Fiscalía el, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia eh, Díaz Manzanera ya lleva tiempo investigando, es el que ha imputado, el que ha investigado a estos eh, altos cargos de la Confederación Hidrográfica de segura y de la del Gobierno de la región de Murcia por una inacción o por mirar a otro lado mientras se uh -huh. estaban produciendo esto con algo que se sabía que todo el mundo en la zona ya sabía que estaba ocurriendo porque el que la uh, el mar menor este verde no es de ahora eh, ya lleva muchos años que periódicamente en cuanto perdía esos niveles de oxígeno que los científicos eh, eh, tienen valorados como nivel crítico en el que eh, a, al perder la eh, oxigen, oxigenación eh, habitual debido a esas praderas subterráneas, al no llegarles la luz por esa eh, proliferación de algas, al tener eh, tanto, tanto nutriente de nitratos, de sulfatos, uh -huh. eh, ha proliferado tantísimo ese alga y la solución no es retirarlo, Retira el agua porque volvería eh, volvía, no, el no, mar, es una una una, una, una eh, eh, actividad integral de hacer desaparecer todos los focos que han eh, producido esta contaminación, la... que con la dana ha salido una gracias... contaminación eh, que se genera porque el mar menor está lleno de porquería, porquería que los humanos han mm. generado. No, uno gracias, de una cosita, eso es. uno de los, de los abanderados es nuestro amigo, nuestro compañero nuestro Tristante, que es uno de los abanderados que ha hecho eh, aflorar esto campaña a campaña nacional y por la que él ha recibido críticas qué curioso de saltos a cargos del Partido Popular que dicen que no es un murciano de pro ¡Jolís. Tómate Mañana vuelve la Rosa los Vientos Javier sevillano muchas gracias